que es difícil marcarlo a este pibe ¿eh? Eric Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, bien, por fin te podemos sacar al aire disculpanos la, la insistencia a lo largo de toda la semana pero bueno, esta vez Javier fue bueno con nosotros y adelantó un poco el entrenamiento eh, Sí, sí, la verdad que, que perdonen ustedes también el, el no poder eh, comunicarnos en toda la semana pero bueno, es, es eh, justo la idea de entrenamiento y, y como estamos haciendo el, el integrado y los entrenamientos son largos eh, por lo general terminamos justo en el momento en el que termina el programa pero bueno, muy por suerte terminamos antes y y acá estamos bueno más que disculpado porque ustedes son los protagonistas y ustedes están trabajando por algo importante que es ni más ni menos bueno este esta temporada una doble competencia cómo, cómo la afronta cómo está el equipo cómo ves eso bien bien la verdad que muy bien eh, se está se está entrenando mucho ya de a poco vamos vamos abandonando el, el, el laburo más más eh, grosso físicamente y y nos enfocamos cada vez más en el básquet estamos a, a exactamente una semana de, de arrancar nuestro torneo nuestro super 20 Y sabemos, como dijiste vos, que, que va a ser un año duro, que, que encaramos tres competencias, eh, las dos nacionales y, y la Liga Sudamericana, así que con las mejores expectativas y con, con, con muchas ganas de que ya empiece. Tu nombre sonó muchísimo en este mercado de pases, si bien tenías contrato con, con Quilmes, eh, amén obviamente de la gran temporada que tuviste haciendo, unos playoffs extraordinarios. Eh, la doble competencia seducía para seguir en Quilmes, amén de que también estaba bueno... Eh, lo que se ganaron en cancha ¿no? que es jugar esta Liga Sudamericana intentar defender lo que será el subcampeonato de la Conferencia Sur aunque ya no se juegue por conferencias eh, ¿qué, ¿qué te sedujo para seguir en Quilmes donde realmente eh, pareció que encontraste tu, tu techo la temporada pasada? Mucho, mucho la verdad que eh, fue, un, fue un lugar en el que me sentí muy cómodo en el que eh, a ellos les vino bien mi llegada y, y a donde a mí también me hizo bien venir al club la verdad que que Encontramos una, una sociedad entre el club y, y mi persona el año pasado En el que en el que nos hizo muy bien a todos Yo la verdad que, que me fui muy contento y la gente quedó muy contenta conmigo también Así que eh, más aún teniendo un año, un año de contrato eh, Muy contento y muy orgulloso de, de tener la posibilidad de volver a defender estos colores ¿Qué tan difícil ves la posibilidad de poder repetir una campaña como la de la temporada pasada? Y difícil es muy difícil Eh, sabemos que, que hay muchos equipos de, de, de muchísimo presupuesto, que se arman muy bien y que, que todos compiten por por llegar lo más lejos posible creo que el año pasado estuvimos entre los cuatro equipos de la liga con un con un equipo de un presupuesto bajísimo y, y siempre viniendo de atrás, creo que que para tener otro gran año es, es clave no perder esa humildad no perder ese sacrificio de saber que, que se viene de atrás, de, de luchar y, y de pelear para, para alcanzar objetivos pero siempre siempre eh, Eh, recordando de quiénes somos y, y de dónde venimos no no creernos nada por lo que hicimos el año pasado sumaron varias caras nuevas de cara a esta nueva temporada eh, decime, cómo va la unión del grupo bien bien la verdad que muy bien creo que que es, es, es el, el, el punto justo no eh, quedarte con con cuatro o cinco jugadores del año pasado que conocen la idea que conocen a que busca jugar el entrenador y que y que hacen que esos tres o cuatro jugadores que, que, que incorporamos nuevo y que por cierto se están por cierto incorporando muy bien se les haga más fácil entender la idea de juego y a qué quiere jugar el entrenador. Está claro que perdieron un estandarte importantísimo, ¿no? Como, como Bildosa, Pero el hincha de Quilmes, de Quilmes se puede ilusionar con el armado de este club y por lo que se viene, que es este grupo de, de Super 20. Y sí, la verdad que, que eh, con Luca perdimos muchas cosas. Creo que, eh, nada, no, eh, no es algo que que soy yo, pero que es un jugador distinto, es un jugador... Eh, único en, en, en sus condiciones en, en Argentina, así que, que reemplazarlo a él es, es prácticamente imposible, pero, pero el equipo se armó bien, eh, vino otro base de calidad como es Nico Ferreira eh, y el, el chule San Simón está entrenando muy bien y, y está para tomar minutos de la base, así que creemos que, que no es que lo vamos a reemplazar a Luca, pero sí que vamos a poder hacer eh, que su ausencia no se note tanto y eh, con respecto a Ramón del equipo, sí, la verdad que lo veo bien, eh, la gente ya está muy ilusionada, eh así que, que no es una pregunta de si la gente se puede ilusionar o no, ya la gente está ilusionada, eh, ya nos paran por la calle los hinchas diciéndonos que, que están muy contentos, que quieren que ganemos a la Sudamericana, que, que, que están muy contentos con el equipo que estamos armando, así que la verdad estamos todos muy ilusionados. Eric, parece que falta mucho, pero ya lo que va a ser el comienzo de esta fase de grupos de la Liga Sudamericana está a la vuelta de la esquina, menos de un mes. ¿Es difícil no pensar en la Liga Sudamericana? Eh, no, no, no creo que... que que sea difícil no pensar en la Liga Sudamericana. Creo que, que este equipo está muy enfocado, está muy tranquilo, eh, hay mucha buena onda, hay mucha química y eso hace que, que los días siempre sean más rápidos, que siempre eh, la buena onda siempre ayuda a pasar los momentos en los que, en los que quizás uno tiene la cabeza un poco rara. Eh, estamos enfocados en todo, la verdad queremos hacer un muy, muy buen Super 20, obviamente queremos hacer una muy buena Liga Sudamericana y también queremos hacer una una buena fase final de la liga eh, sabemos que va a ser difícil y que va a ser muy largo pero pero estamos enfocados te insisto con la liga sudamericana qué nos podés dar de, qué nos puedes decir de este lo que va a ser su grupo el grupo B que van a estar jugando en Montevideo con Aguada Pineiros y Osorno de Chile va a estar duro va a ser complicado eh, va a ser una una linda experiencia para mí en lo personal va a ser mi primera oportunidad en un, en un torneo internacional Eh, sé que va a ser muy difícil, sé que quizás el primer cuadrangular es un poco más accesible que el segundo porque pasan dos equipos de los cuatro pero, pero así todo, no te puedes relajar, son tres días en tres partidos consecutivos y, y tienes que ir a sacar muy buenos resultados porque te puedes volver a casa con las manos vacías. Bueno, y justamente se da este este debut internacional en tierras uruguayas, en Montevideo, donde viviste cosas fuertes también porque ahí estuviste con la selección. ¿Qué te dejó tu paso por, por la preselección del Sergio Hernández, en la cual estuviste casi a nada de, de jugar incluso la American Sí, sí, justo ahí de, tocó eh, el primer partido no oficial con, con, con la camiseta. La verdad que fue, fue un sueño, eh, fue un sueño jugar algunos partidos amistosos, fue un sueño integrar la preselección. Eh, y la verdad que, que me, dejé, me dejó muchas cosas positivas Me dejó muchas impresiones buenas eh, me, me hizo sentir a mí bien como jugador eh, Sentirme a la altura de, de quizás los mejores jugadores del país De competir y de pelear por un lugar eh, Estoy estoy tranquilo La verdad que, que pese a que, a que obviamente me hubiese gustado quedar eh, Sé que el corte eh, estuvo bien y, y que tengo que trabajar en algunas cosas Para, para poder lograrme otra oportunidad Eh, está claro que igual lo que venís viviendo es impresionante no en tan, poco, en tan poco tiempo, bueno primero ser campeón con San Lorenzo Después tu fantástica temporada en la cual habló todo el mundo Incluso tus tu highlights han llegado a, a distintas partes del mundo eh, ¿Qué crees que es lo que te le falta? O ¿Qué te faltó tal vez para quedarte en el equipo de Sergio Hernández? Aunque está, está claro que todavía te queda mucho camino por recorrer Sí, eh, creo yo que, que un poco de rodaje como puedo decir vos Eh, al, al, al haber pasado tan, todo tan rápido quizás eh, ni siquiera hubo tiempo para disfrutar una cosa porque ya estaba llegando otra nueva y había que estar enfocado en, en seguir haciéndolo bien eh, creo que, que todavía tengo que mejorar eh, mi físico, que es algo que, que para jugar a nivel internacional todavía me falta un poco pero eh, pero estoy tranquilo, sé que voy por el buen camino, eh, sé que tengo que seguir trabajando y, y seguir evolucionando en mi juego, pero pero siempre estando tranquilo y confiado de que las cosas están haciendo bien Eric, la temporada pasada llegaste a final de conferencia estuviste en este tiempo también con la selección argentina ya a nada está de comenzar el Super 20 eh, me imagino que estás cansado también un poco ¿cómo estás desde esa parte en lo físico? bien, bien, la verdad que muy bien, eh, las vacaciones no fueron muy largas como decís vos pero, pero la verdad que, que estoy muy bien me hizo muy bien el trabajo con la selección eh, me dejó muy bien de cara a A, a lo que fue esta pretemporada y quizás nos sumamos un poquito tarde pero pero como te digo, esos 30 días eh, casi 30 días, 25 días que tuve acumulados de trabajo de la selección me, me hicieron ponerme muy bien para, para, para esta temporada y creo que cuando uno tiene los objetivos altos y, y las metas altas no, eh, no hay cansancio cada valga eh, creo que, que es más importante eh, tener fuerte la cabeza que, que el resto de las cosas Eric, te agradecemos el contacto muchas gracias por la buena onda toda la semana a pesar de que no podíamos establecer la comunicación y bueno, lo mejor, buen fin de semana Dale, dale, muchas gracias a ustedes y cuando quieran estamos, estamos acá para recibirlos Bueno, hasta ahí entonces la pal